Doña, buen día, ¿cómo e s t á、eh, Buen día. Sí, ayer tuvimos una audiencia e、eh, el barrio Popular Unión、eh, con Marcos Castro y Gastón Renda para avanzar con el tema de la urbanización del barrio Popular Unión, ya que hace un año y medio las personas que viven ahí, que tienen su certificado de renovar por medio de la ley nacional,、eh, solicitaron la luz. Eh, a un año y medio de hacer este pedido, todavía no, no hay respuesta. s El municipio quiere trabajar,、eh, siempre tiene las puertas abiertas para el barrio, para escucharnos, para proponernos, pero bueno, están esperando la respuesta de la provincia para, para poder llevar a cabo el tema de la luz, que es un alumbrado público, que cada, que cada familia pueda tener su luz particular, porque en el barrio Unión. Hay tres fases que、eh, le dan la electricidad a 100 familias. Esto no es algo seguro, es comunitario, no se puede. No,、eh, y ya hace desde el 2018 que se censó el barrio, aún no hay respuesta.、Eh, estamos avanzando con ese tema,、eh, más que nada el tema de la luz. El tema de calle. También para urbanizar el barrio se está avanzando.、Eh, prometieron que、eh, en un plazo de 15, 30 días iban a poder、eh, llevar ripio al barrio. Esto ya fue, fue lo único que pudimos, ¿cómo se dice? Consensuar, ya con una fecha. Eh, por el tema de que se inunda el barrio.、Eh, ahora estamos en invierno y la verdad que cuesta mucho salir de las casas.、Eh, no sé, en caso de ponerle un, un incendio, lo que fuera, que pasó también el año pasado, que se incendiaron tres casillas,、eh, que la, la familia pueda salir, puedan entrar los bomberos.、Eh, la verdad que también el tema de la calle es algo vital、eh, para que los vecinos puedan vivir más dignamente, ¿no? ¿Cómo, cómo vienen la municipalidad en cuanto a estas esta respuestas que le han dado, teniendo en cuenta bueno, todo el tiempo que ha pasado y también、eh, lo que tienen que seguir esperando en cuanto a la luz? por、ejemplo. Sí,、eh, nada, la verdad es que la o c u p a c i ó n de vecinos、eh, tiene la, la, o sea, no están in, inquietos, no, no, no presionan al, al municipio porque saben que están trabajando. Eh, les muestran las notas que están haciendo, están gestionando, no es que los ignoren totalmente. Entonces, ya eso le da una alegría a la persona de decir, bueno, nos falta poco, ¿sí? Y nada, esperar, esperar、eh, los fondos más que nada. Nosotros sabemos que la Ley Nacional de, de Barrios Populares, el, la nación tiene un fondo. Que gracias al trabajo de organización ya, ya ese fondo se abrió para el barrio Progreso y, si Dios quiere, pronto para el barrio Unión. ¿Con u o el resto de los servicios cómo están?、Eh, bien, la verdad que qué sé yo, todo muy precario e s、pues、la realidad, pero bien, se deja llevar, se puede vivir. No, s o n i a、eh, contanos si quedaron en algún próximo encuentro con la municipalidad de Vierno para, para seguir avanzando en estas,、eh, en estas cuestiones. Sí,、eh, las puertas están abiertas. El teléfono de él,、eh, si lo llamamos, atiende. De Marcos Castro nos informa cómo va, cómo sigue. Pero bueno, nada, hay que esperar el tema de los fondos. Él cree que la provincia va a poner.、Eh, Lo que se necesita para la obra de、eh, la energía eléctrica para el barrio. Ya lo, lo lleva avanzando y bueno, hay que esperar. Toño, te agradecemos. No, de nada, gracias a usted por siempre estar y por comunicarle a la gente cómo viven los barrios populares. que La verdad es que somos muy discriminados, pero ante la falta de política de vivienda, la gente se organiza y hace sus propios barrios. Gracias. La palabra entonces de Sonia es parte del Barrio Popular Unión, que ayer mantuvo una reunión con el jefe de gabinete、Ajá. Marcos Castro respecto a avanzar con algunos servicios, específicamente con el alumbrado público.